...nacional era de 7 grados 4 décimas, la térmica en 5 grados 7 décimas, con el cielo ligeramente nublado. Nuestro cronista de exteriores, que es Mauro Monteiro, anda desde temprano recorriendo las calles de la ciudad de Santa Rosa. Le vamos a consultar a ver cómo está la capital de la provincia de La Pampa. Buen día, Mauro. ¿Cómo andás? Buen día, Pali. Buen día, el equipo. Buen día, la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bueno, con frío, che. Sí, sí. Hay sí. que abrigarse. Hasta ahora mm. y el vientito este que por lo que estuve leyendo más o menos anoche eh, puede llegar a 50 kilómetros las ráfagas. Sí, tal cual, eh. más o menos. Sí. Por lo menos Meteorred no le erra tanto y hablaba entre 42 y 50 y, y 42 y 48, o sea, más o menos 50 kilómetros. Mm. Eh, no sé cuánto estará ahora, pero está, se están moviendo bastante las plantas en Santa Rosa y eso hace que más allá del solcito que recién ilumina y algunas nubecitas haga este frío que ya ves mucha gente muy bien este, abrigada con lo que pueden eh, algunos algunas personas medias exageradas pero este, otras se nota que hace frío sobre todo si tienes que andar caminando en bicicleta en moto ni te digo Así que hay que, sí. hay que abrigarse por este rato. Yo me resisto todavía, Mauro, a empontchar. No, no, es que estás con, y... con bermudas. No, no, me puse ah. un pantalón pero muy finito, viste. Y cuando salgo, ja, me arrepiento. Me tendría eh... que haber puesto algo más grueso. Bueno, pero viste que algunas personas tienen frío en los pies. Otras tienen frío. Ah, sí, en las manos, en las manos sí, en la o cara, en el cuello. Sí, sí, y sí. Y si tienen algo ahí, capaz que no tienen frío en todo el otro en la otra parte del cuerpo. Perfecto, sí, sí, es así. así que sí. ¿qué bueno. sé yo? es es de, de cada uno, pero te digo que si tenés que andar en bicicleta o en moto... o en moto, ah, eh, te la debo. Abrigate, Sí. Porque no. los taloncitos ahí ah. no sé, está como para no, como no. para, viste que ahora vienen esos esos pantalones tipo cargo, pero con un este con un Eh, abajo no no no ¿Cómo? tienen ruedo, digamos. Ah, no, abiertos así? No, no, no, son tipo chupines. Ah, sí, sí. Que sí. la verdad es que te hace quedar ahí el tobillo al aire y Claro, no, hay que usar polaina. Que te la bancás, que te la bancás. Sí. Pero a esta hora te digo que está Está brava la mañana y ni te digo lo que va a ser a las 10 de la mañana diez y media cuando se entreguen viviendas en el barrio sur. Eh, pero estrella. ahí la alegría de las familias que reciben la casa. Ah, vale, Pero habitualmente tapa. pasa eso cuando están cuando están entregando viviendas hay mucho viento va a haber poca tierra porque bueno estuvo lloviznando ayer sí. y capaz que ayudó un poco a que a que no huele tanta tierra así mm. que hay que hay que abrigarse por este rato lo que pasa es que el que el otoño ha venido fresco sí Sí, sí, sí, sí, sí tal cual. Eh, es con lo que vos decís. Recién estaba chusmeando y por ahí la semana que viene vi un 27 de máxima. ¿27? Eh, sí, el lunes. Ah, ahí va a estar primaveral. buenísimo. Sí, sí, sí. Y una mínima en 15. Bien. Pero bueno, falta mucho todavía para falta la semana bien. que viene. Así que vamos a ver. Bueno, Pali, bueno, actividades en la calle. Recién comentaba, entregas de viviendas hoy a las diez y media. También... La prensa gráfica va a estar movilizándose y manifestándose en la Plaza San Martín a las 11 de la mañana. Así que vamos a estar, eh, por lo menos dos equipos de Radio Kermesse, cubriendo estas alternativas. Y te cuento un toquecito: el chino que hay que hacer para andar en Santa Rosa. ¿Cómo? El chino que hay que hacer para andar en Santa Rosa. A ver, Porque hay obras por todos lados. Ah. La obra sí. de la Steven, ya se sabe, toda la, la, la gente que anda por esa zona, mm. la so, la obra de la Felice, vos de, lo sabés, de, están trabajando ahí frente a tu casa, pero la obra continúa por toda la calle Felice, así que toda esa zona hay que andar con cuidado, porque hay, por supuesto, eh, trabajadores eh, trabajando en, en la calle, así que sí. y con máquinas, así mm. que hay que andar con con cuidado. Pero también hay otras, otras obras... en la ciudad de Santa Rosa, que también llevan varios días, y por lo menos la municipalidad avisó que este martes va a haber este, obras, eh, sobre todo este, trabajos de presado, pero también colocación de cordones cunetas, en el sur-este eh, de la ciudad de Santa Rosa, en la calle Cabero, porque en esa zona la están preparando para que en algún momento hagan el asfalto. También eh, sobre la calle de España, entre Alberdi y Avenida Luro, esa zona la están este, la están trabajando desde hace varios días así que también va a estar va a haber un corte ahí ya están programados los este, los trabajadores municipales para hacer esos cortes y esa desviación del tránsito y también en la zona de eh, la calle Chile que están haciendo todo el reafaltado y algunos cambios de, de cañería en esa calle así que ...la calle de Chile, pero cerca de la calle Anza... ...y también parte de la avenida Luro... ...están haciendo un trabajo importante que lleva varios días... ...y sobre todo hoy martes van a estar trabajando en ese lugar... ...y también otro lugar que se está trabajando y mucho... ...y muchas personas que pasan por la, el barrio Villa Tomás Mason ...lo saben que es toda la zona del almirante Brown... ...en este caso... entre Neuquén y Río Negro están cortando totalmente esa esa cuadra porque están terminando de hacer las reconexiones eh, domiciliarias de agua y cloacas, así que hay obras por todos lados en Santa Rosa, hay que andar con un este, pequeño mapita que ya la municipalidad lo dio a conocer en sus redes sociales y también en su página web, así que para salir a andar en auto, en moto o en bicicleta, algunas cuestiones tenés que tener en cuenta para... Para no putear de más. <risa> bueno, eh, cómo nos cuesta, eh. eh no estamos acostumbrados. No sí. estamos acostumbrados, Mauro, a que, no, no, que no. nos suceda esto, eh? Y no, no, no, somos previsores. Eh? Porque no, no pasaba nunca. Mira, como eh. para como para darte un ejemplo. Estoy, estoy en este momento estacionado sobre la calle Oliver, entre eh, O'Higgins y la avenida España. Hace dos minutos, eh, trabajadores de la municipalidad colocaron un cartel de calle Cerrada en la esquina de O'Higgins y Oliver, una, un lugar muy transitado. Sí. Y ahora colocaron una malla cima sobre la avenida España. Algunos autos que desconocen la situación y se encuentran con ese corte, bueno... le dicen sí. de todos los trabajadores, como si los trabajadores tuvieran alguna alguna responsabilidad de eso. Y lo que están haciendo es desviando un poco el tránsito, como recién te comentaba, porque están haciendo la obra sobre eh, España entre Gil y 25 de mayo. Entonces tenés que prever que todos los autos que pasan por esta zona, y que es una zona muy transitada, no eh, se encuentren con el corte. Entonces, uh -huh. si vos más o menos seguís las indicaciones, por lo menos... Eh, te van en te van este te van llevando por lugares donde podés transitar. Claro. También en eso hay que tener este hay que tener un poco de atención para que no te pase que te topes con un corte y ahí ya tengas que dejar el auto estacionado y salir caminando. Claro. Bueno, bueno, así las cosas en la ciudad de Santa Rosa, Mauro. Eh, nos reencontramos nos reencontramos luego. Dale, Pali. Eh, Hasta luego. Bueno, un abrazo. Nuestro cronista de exteriores Mauro Monteiro.